la verdad porque la fe es un don de Dios, pero sabemos la verdad cuando lo que creemos es puesto en práctica en la experiencia de la vida. Queda demostrado y podemos mirar y decir, sí, es verdad. Hoy en Momento Decisivo, el doctor David Germaya nos hablará de cómo la viuda de Zarepta experimentó esta realidad en su propia vida. Veremos cómo ella llega a ese momento en su vida a decir, lo sé.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 Esperamos con anticipación cada uno de estos encuentros con usted. Puedo imaginarle ahí con su Biblia a mano. Para los que van en automóvil, eso no es posible. Otros están escuchando en el trabajo y es emocionante pensar al estar aquí en California, en todos los lugares donde están nuestros oyentes cada día. Sé que en algunos lugares se emite momento decisivo muy tarde en la noche o muy temprano en la madrugada. Y hay algunos que nos escriben y nos dicen que una noche, cuando no podían dormir, prendieron su radio y Dios usó la palabra de Dios a las horas después de la madrugada para alentarles. Damos gracias a Dios por eso. Estamos estudiando la vida de Elías y lo estamos pasando muy bien, siguiendo a este profeta de Dios en el Antiguo Testamento, en las lecciones de fe que Dios le está dando. Hasta ahora, ya hemos visto su audiencia ante el rey Acab. Hemos visto al Señor tratar en su vida en el arroyo de Querid. Acabamos de ser introducidos a una mujer, una viuda, de Zarepta. Y hemos visto cómo Dios bendijo su casa debido a la manera que trató a Elías. Pero ahora, hemos llegado al episodio en la vida de Elías que será un desafío tanto para él como para ella. El título de nuestra lección de hoy es, Vida después de la muerte. Y viene del capítulo 17 de Primero de Reyes, versículos 17 al 24. Así que, si nos puede seguir con su Biblia, le invito a buscar este pasaje ahora. Abramos nuestros corazones ahora para recibir la Palabra de Dios. Ya por varios meses, Elías ha disfrutado de la provisión de Dios de una manera milagrosa. Había estado en el arroyo de Querid y todas sus necesidades fueron suplidas ahí por el mismo arroyo y los cuervos que le traían comida por la mañana y por la tarde. Luego, Dios le hizo mudarse. Cuando el arroyo se secó, Dios le hizo que fuera a Sarepta ahí, de nuevo y de una manera muy especial. Dios le mostró su capacidad para cuidar a los suyos e hizo posible que él tuviera sustento durante muchos meses mediante una tiraja de harina que nunca se vació y una vasija de aceite que tuvo apenas lo suficiente para preparar las tortas que mantendrían a Elías, a la viuda y a su hijo vivos. Es muy obvio, también, y no hemos mencionado esto, pero es evidente, Que durante el tiempo que Elías estuvo en Zarepta, estaba a salvo de la cólera de Jezabel y Acab, quienes andaban buscándolo. Recuerden que Elías fue quien entró hasta el trono de Acab, y señalándolo con el dedo, le dijo: Por muchos días, de aquí en adelante, no va a haber lluvia, mientras yo no lo diga. Entonces hubo hambre, hubo una sequía. La tierra. quedó literalmente reseca y la gente sufría hambre. Cuando esto sucede, como ustedes lo saben muy bien, hay solo una persona a quien se le echa la culpa, el presidente, el rey. Así que el pueblo estaba furioso contra Acab, y Acab estaba furioso contra Elías. Acab y Jezabel andan buscándolo, pero no es interesante. Aquí está Elías, escondido en el mismo pueblo natal de Jezabel, Nadie jamás pensó en buscarlo ahí, supongo. Así que, él está seguro y todos los días disfruta de su buena comida. Si ustedes buscan en un mapa dónde está Zarepta, verán que está en Sidón, justo a orillas del mar Mediterráneo. ¡Qué bueno es Dios! Si él va a esconderlo a uno, ¿por qué no esconderlo en algún lugar a orillas del mar Mediterráneo? Así que, todo marcha bien, y uno Puede percibir al leer entre líneas que Elías se siente tranquilo. No está viviendo exactamente a todo lujo, incluso bajo los estándares de vivir a la orilla del Mediterráneo. La viuda, que lo está cuidando, es pobre a más no poder, no tiene ninguna riqueza. Ella y su hijo apenas estaban logrando sobrevivir hasta que Elías entró en escena. Tal vez Elías pensaba, saben, no sé cuánto tiempo me va a dejar Dios aquí, pero está bien. Puedo quedarme, y para lo que sea que Dios quiera enseñarme, a lo mejor va a usarme a mí y a esta viuda. Aprendemos que Él tenía su propio cuarto privado. Hice alguna investigación sobre esto. Aprendemos en este pasaje bíblico que Él tenía un cuarto llamado el aposento alto. Eso suena más bien exótico, pero ¿saben? Probablemente era un cuarto en el techo de la casa, porque en el Medio Oriente las casas. Tienen techos planos. Muchas de estas casas tenían una especie de cobertizos en la terraza. Eran refugio para los huéspedes. Mucho del trabajo diario se hacía en este techo. Ahí tendían la ropa para que se secara. A veces almacenaban ahí el grano que habían cosechado durante el día. ¿Recuerdan la historia de Rahab y cómo ella escondió a los espías bajo los atados de lino que tenía en el techo de su casa? Era una práctica muy común. probablemente los niños jugaban en el techo y era una especie de cuarto de todo uso Elías tenía un lugar en el techo en ese cobertizo no era exactamente tan exótico como a veces pensamos pero era su lugar era el lugar que Dios había provisto para él probablemente no era ninguna habitación de lujo pero por lo menos era privado era un lugar hermoso porque era el lugar que Dios le había dado bien Es interesante ponerse a pensar en la clase de vida que Elías debe haber tenido en esos días. Un escritor señala que de los labios de esta mujer dueña de la casa hay solo tres declaraciones registradas en toda la Biblia. Dos de estas tres declaraciones son quejas. Así que eso nos da una idea de lo que debe haber sido la vida. No debe haber sido muy agradable estar con esta mujer. Andaba siempre quejándose. Recordé un proverbio. Que tal vez ustedes recuerden Proverbios 21.9 Parece ser muy apropiado Mejor es vivir en un rincón del terrado Que con una mujer rencillosa en casa espaciosa Tal vez, todos los días Elías casi ni podía esperar volver a su diminuto cuarto Simplemente para alejarse de esta mujer Porque, como vamos a ver en unos minutos Era una mujer llena de amargura Tenía muchos problemas en su vida Su esposo había muerto Tenía solo un hijo Había criado a ese hijo sola. Parece que no tenía ningún amigo o pariente cerca que pudiera ayudarla. Estaba sola. Cuando Elías llega a su vida, en la providencia de Dios, todo lo que le queda es un último bocado de comida. Así que tal vez ella tenía mucho de qué quejarse y es muy evidente que ella se quejaba. Una noción que me gustaría señalar en esta historia es que probablemente esta viuda no era lo que podríamos llamar una creyente no sé si lo ha notado pero en el versículo 12 del capítulo 17 hay algo muy interesante dice vive jehová tu dios que no tengo pan cocido así que al parecer el señor dios no era dios de ella era el dios de elías ella no creía en ese dios era el dios de elías pero no de ella así que probablemente era una pagana en el sentido del término en el antiguo testamento Esto me llama la atención en este punto de la historia. Esta historia realmente trata de eso. Dios está usando a Elías en la casa de esta mujer para llevarla a ella al punto en que busca al Dios de Elías como su Dios, hasta que al final ella tenga la fe suficiente como para abrazar a ese Dios como su Dios. A menudo, amigos, esto no sucede simplemente con un testimonio verbal. A veces... Se requiere todo un estilo de vida. ¿No es así? En nuestra iglesia, Shadow Mountain Community, hemos aprendido mucho. Solíamos pensar que las personas venían a la fe en Cristo de una manera muy sencilla. Era una fórmula. Uno se aprendía el camino romano, las cuatro leyes espirituales, el método de evangelización explosiva, y uno recibía una lista de direcciones e iba a tocar puertas. Tarde o temprano, uno encontraba a alguien dispuesto a escuchar, Sé que Dios usa eso todavía en ocasiones, pero en nuestra cultura actual, que se ha convertido en mucho más privada y más gente no permite la entrada a su casa de personas que no conoce, el estilo de vida del creyente ha llegado a ser más importante que nunca para hablar de la fe que Dios nos ha dado. Así que tenemos aquí una maravillosa experiencia de cómo un estilo de vida hizo un impacto en una mujer. De esto es que trata esta historia Leemos en el versículo 17 del capítulo 17 del primer libro de Reyes Después de estas cosas Después de cuáles cosas Después de haber vivido cómodamente con el sustento de la tinaja de harina Y después de haber visto sus necesidades cubiertas en forma milagrosa Día tras día Tal como los israelitas salían todos los días en el desierto para encontrar el maná Dios proveyó para ellos Ahora observen esto Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Esta última frase es un eufemismo del Antiguo Testamento para decir que se murió. Uno, no vive mucho tiempo si no tiene aliento. La historia se relata de tal forma que es evidente que no fue una enfermedad repentina que se llevó al muchacho una noche, sino que fue algo que llevó tiempo para desarrollarse. No se nos dice cuál fue la enfermedad, pero un día ella, tal vez oyó que su hijo se quejaba, le tocó la frente y ardía en fiebre. Ella no supo qué hacer, no había médico a quien llamar, trató de atenderlo lo mejor que sabía sin que pareciera mejorar. Casi se puede ver la preocupación de la viuda, tal vez. Incluso conversó con Elías sobre la situación. No se nos dice, pero la enfermedad se agravó y un día, cuando la mujer fue a ver al muchacho... Ya no respiraba. No hay nada a mi juicio que pueda ser más trágico que eso. Ningún pariente que pueda consolarla. No tenía esposo que pudiera sostenerla. No tenía otros hijos y al parecer tampoco tenía amigos. Su vida giraba totalmente alrededor de ese hijo y ahora este hijo había muerto. ¿Pueden imaginarse lo que esta mujer debe haber sentido? Algunos de ustedes tal vez hayan experimentado algo similar. Conozco... algunos que han perdido hijos o hijas. Solía pensar que tal vez lo peor y lo más difícil en la vida sería la muerte de un bebé. Eso es una ocasión triste y en ocasiones he celebrado funerales para bebés. Parte el corazón. Pero los psicólogos y asesores nos dicen que incluso es más difícil perder a un hijo ya crecido en cuya vida uno ha invertido años, horas, tiempo. No sabemos cuántos años tenía este muchacho, pero lo que sí sabemos es que esta mujer vivía para él. La muerte del hijo era para la viuda un abrumador sentido de soledad. Pueden imaginarse su aflicción, su sentido de desesperación. ¿Para qué viviría ella ahora? Su vida no había sido sino desastre y desilusión, y el único punto brillante que podía señalar era su hijo. Algún día él se casaría y tendría hijos y mantendría el apellido de la familia, pero ahora había muerto. ¡Qué desesperanza debe haber sentido ella! La muerte de su hijo no solo significaba soledad, sino también una cierta desesperanza. Mientras su hijo vivía, ella sabía que había alguien que podría cuidarla. Tal vez al envejecer ella habría pensado en lo bueno que... De no haberse quedado sin nadie para cuidarla. Conforme envejecemos, nos damos cuenta de la dependencia inversa que empieza a tener lugar en nuestras familias. La madre de mi esposa vivía sola en otro estado de la nación. Era difícil creer que ella hubiera envejecido y quedado sola en un apartamento. Ella vivió con nosotros por muchos años, de modo que la sentimos como responsabilidad nuestra. Mi esposa, La llamaba con frecuencia y viajaba para verla tantas veces como podíamos costearlo. Igual con mi padre. Cada vez que yo viajaba y estaba a menos de 800 kilómetros de la ciudad en la que él vivía, él venía a verme. Pero cada vez sentía más y más al hablar con él, cómo me necesitaba. Como hijo suyo, él dependía de mí, tal como yo solía depender de él en años atrás. Pienso que eso es lo que pasaba por la mente de esta mujer también. Ella ahora ve que la única esperanza de su vida ha desaparecido. No estoy seguro de que estoy logrando realmente ayudarles a comprender lo que pasaba por el corazón de esta mujer, pero lo que quiero es que comprendan lo que ella debe haber sentido. El lamento de su aflicción se siente en la amargura de las palabras que le dice Elías cuando ella se da cuenta de que su hijo ha muerto. Pero escuchen, Dios está obrando en la vida de esta mujer. A pesar del dolor, a pesar de la aflicción, a pesar de la soledad y de la desesperanza, Dios está obrando en su vida. ¿Cuántas veces hemos oído a personas que dicen como testimonio antes de bautizarse, Vine a Cristo hace cinco años cuando atravesaba un tiempo terrible en mi vida. Le entregué mi corazón a Cristo cuando mi familia se deshizo. Le di mi corazón a Cristo cuando perdí a uno de mis hijos en un accidente vehicular. A veces, aunque a veces no lo apreciamos como es debido y no nos gusta, nunca lo buscamos. Podemos sentir que mediante las adversidades de la vida, Dios está obrando. Dios está obrando en la vida de esta mujer, es más, por lo general. No me gusta decir el fin de la historia antes de relatar el resto, pero si observan en su Biblia, en el versículo 24 notarán en dónde terminó la mujer. Entonces, la mujer dijo a Elías, «Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca». Qué declaración en cuanto a Dios, qué declaración de fe sólida y estimulante. Ella había aprendido a confiar un poco. Recuerden que cuando Elías le dijo que fuera primero para prepararle a él una torta, exigió cierta fe de parte de ella al hacerlo cuando no le quedaba nada más para comer, pero creyó en Elías y lo hizo. Pero creer en algo, tener fe en algo es una cosa, otra es ser capaz de decir, no solo creo que es verdad, sino sé que es verdad. Hay una gran distancia de un punto a otro, amigos. Algunos de nosotros estamos en ese viaje. Tal vez usted ya lo ha realizado. Oí al doctor Lerman Strauss, uno de los mejores maestros bíblicos de una generación pasada. Una vez estuve con Strauss en una conferencia bíblica, precisamente en la semana en que recibió la noticia de que su esposa Elsie sí, no viviría muchos días más, al mismo tiempo que se le decía que su hijo Ricardo también tenía cáncer. Recuerdo la cena esa noche en el comedor del presidente de la Universidad Bautista Grand Rapids. Después del culto de la noche, sentados a la mesa con Strauss y otros pastores, observándolo como desesperadamente trataba de mantener su compostura y decir... He estado predicando toda mi vida esto de que Dios es suficiente. Luego añadió, vaya, quiero decirles, Dios es suficiente. Lo sé. Más tarde escribió un libro que tituló, En la sala de espera de Dios. Ahí relata la verdad que él creyó. Este es el meollo de esta historia. Creemos la verdad porque la fe es un don de Dios, pero... Sabemos la verdad cuando lo que creemos es puesto en práctica en la experiencia de la vida, queda demostrado. Y podemos mirar y decir, sí, sí, es verdad. Ese es el viaje que esta mujer va a dar. Quiero que noten cómo ella aprendió en su vida a decir, lo sé. En primer lugar... Ella conoció por experiencia la consistencia de la vida de Elías. Quiero que noten lo que ella pensó cuando su hijo murió, versículo 18. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Les dije que ella estaba furiosa. Es una mujer llena de veneno, está colérica, pero hay algo que tal vez no veamos a primera vista. Ella viene con un sentido de culpabilidad en su propia vida debido a la conducta santa del inquilino que vive en el aposento de su azotea. Ella ha observado a Elías y ha concluido, habiendo observado la vida de Elías, que la muerte de su hijo es castigo. por los pecados que ella ha cometido. Piensa que su hijo ha muerto debido a que ella ha hecho algo malo. Ella observa a Elías y nota que la vida de él es justa y santa. Cuando se da cuenta de lo que era en verdad en cuanto a su propia vida, se convence de que su hijo ha muerto debido a que Elías ha venido y de alguna manera ha puesto al descubierto sus pecados y que Dios la ha castigado por ellos». Permítanme recordarles de una verdad que tal vez ustedes hayan experimentado en el lugar de trabajo o algunos de ustedes estudiantes en su lugar de estudios. Es evidente en todas partes, la consistencia de la vida del creyente produce convicción en los que le rodean. ¿Pueden contar con eso? ¿Lo ha experimentado usted? Si usted realmente vive para Dios, si realmente es justo, recto, honesto, santo, lo mejor que Dios le capacite para ser en un estado de crecimiento cristiano, no pasará mucho tiempo sin que la gente note y diga, ¿saben? No le inviten a la fiesta, no lo inviten, es un aguafiestas. Todo eso quiere decir que su presencia ahí, y no tiene que hacer ostentación de nada, no tiene Que andar fanfarroneando, ni ser hostigoso, sino simplemente vivir una vida de calma, consistente. Y cuando la gente ve la consistencia de Cristo en usted, eso produce convicción en el corazón de ellos. Ese es el principio que se halla en primera de Pedro 3.1, en donde se nos dice... si resulta que estamos casados con un cónyuge que no es creyente debemos vivir de manera que sin decir palabra ellos sean ganados por la consistencia de nuestra vida. ¿Ven aquí el principio de que su vida es un medio de convicción para los que le rodean? Así la vida de Elías produjo convicción en el corazón de la mujer así cuando el hijo murió. La conclusión natural de ella fue que había sido descubierta. Él lo sabe. Él sabe lo que he hecho. ¿Cuál fue su pecado? He tratado de conjeturarlo. ¿Fue tal vez la adoración a Baal? Puede haber sido porque ella vivía en el mismo centro de adoración de Baal. ¿Fue acaso la inmoralidad? ¿Acaso su hijo fue ilegítimo? ¿Acaso arrastraba ella algún sentido de culpa por la muerte de su esposo? Tal vez tenía que ver con algo de esto. No lo sé. Lo que sí sé es que ella arrastra cierta culpabilidad. He estado en el ministerio de la predicación del Evangelio por suficiente tiempo como para saber que si hay tragedia en la familia de alguien, hay un montón de cosas que los parientes de esa familia arrastran por largo periodo. Tal vez no fue algo que haya hecho abiertamente. Tal vez ella simplemente pensó. He oído a mujeres decir, si tan solo hubiera estado a su lado cuando él murió. No sé cuál era el problema, pero lo cierto es que la mujer se sentía abrumada por la culpa. Y esa culpabilidad nunca afloró realmente, sino cuando este hombre de Dios llegó a vivir en el cuarto de su azotea. Todos los días lo veía y se dio cuenta de que había algo único. Había algo diferente en él. Ella notó la consistencia de la vida de Elías. Ese fue su primer paso hacia Dios. Como ven, la convicción siempre es el primer paso hacia Dios. Es una de las cosas que muchas veces dejamos fuera cuando presentamos el Evangelio en estos días. Tratamos de atraer a la gente al reino de Dios y eso es importante. Pero a menos que el hombre esté dispuesto a arrepentirse de su pecado y a sentir la convicción de que lo que ha hecho o está haciendo está mal, a menos de que todo eso pase, es muy difícil que alguien sea salvado. Es difícil que sea salvado si no piensa que está perdido. Esta mujer, ahora, se siente convicta mediante la vida de Elías, sabe que es una mujer pecadora. Eso es lo primero. En segundo lugar, Esta mujer va a experimentar la compasión del amor de Elías Noten esto en los versículos 19 al 21 ¿Qué hubiera hecho usted de ser Elías? Pensé en esto la semana pasada y me sentí avergonzado por lo que pensé Voy a decirles lo que pensé Porque sé lo fácil que es para mí responder en la carne Pensé en esto Mire señora, cuando yo llegué Usted no tenía sino un bocado para una última comida, ¿lo recuerda? Si no hubiera sido por mí, usted no estaría viva, y mucho menos su hijo. ¿Qué quiere decir con eso de echarme la culpa de la muerte de su hijo? Es por mí que usted todavía está viva. Vamos, déjeme en paz. O algo así. Pero, ¿sabe? Observen lo que Elías respondió. Miren al hombre. ¡Qué persona! Van a ver un lado completamente nuevo de Elías... No es como uno se lo imagina totalmente. Elías es una especie de persona solitaria, el individuo fuerte, autodependiente, individualista, consumado. Pero aquí tenemos un cuadro completamente nuevo de su carácter. Observen lo que hace. Para empezar, noten la orden que le da a la mujer. Le dice, dame acá tu hijo. Qué recordatorio importante para cada uno de nosotros que alguien nos está observando. Si somos creyentes, alguien está evaluando la vida cristiana a través de nosotros y sé que tal vez no es algo que nos guste, pero es la verdad. La Biblia dice que somos epístolas conocidas y leídas por todos los hombres. Y supongo que la pregunta que debemos hacernos hoy es, ¿qué clase de carta estamos escribiendo? Que Dios use este mensaje del Antiguo Testamento para alentarnos a cada uno de nosotros a escribir claramente para que todos vean al Salvador. Seguiremos con este mensaje, Vida después de la muerte, cuando volvamos mañana. Como siempre, muchas gracias por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar.